Estamos aquí con todo nuestro cargamento de temas. Dos horas tenemos por delante en esta primera cita del programa... ...para llevaros de viaje hacia esos mundos que aquí, en el Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional de España, nos gustan. Y cuando pasan algunos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias... ...ya estamos listos para salir de viaje. Nuestro origen, como decimos, la casa de la radio. Nuestra casa, desde el Estudio 203... Y nuestro destino es llegar hasta ahí, hasta ese lugar justo del mundo, cualquiera que sea, donde nos escuchas y solo por eso estamos aquí. Y lo hacemos con el deseo de que disfrutes del programa y de las vacaciones allá donde estéis. Sabéis que Radio Nacional de España llega a los cuatro rincones de este planeta, así que buscarnos y hacernos un hueco que aquí llegamos. Saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa Paz Llamas, Antalya Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan Sanil de Afonso, eh, nuestro técnico de esta noche Rubén de Felipe que controla nuestro mágico sonido y que nos habla Miguel Blanco para todos nosotros. Es un placer estar aquí esta noche compartiendo y llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Ya sabéis que aunque estemos vacaciones y estemos en estas emisiones especiales del Espacio en Blanco de verano podéis comunicar con nosotros si queréis a través del email espaciomblanco.rtv.es y nuestra página web o entrando en Radio Nacional de España el podcast está listo para que podéis descargar cualquier programa de esta temporada. esta primera edición del programa os hemos seleccionado dos temas de impacto el primero nos lo trae nuestro compañero Enrique de Vicente y causó furor cuando lo emitimos está rescatado de nuestro archivo nos habla de asesinos himno programados o de ese poder de controlar la voluntad de las personas será interesante ya veréis y después en el segundo en el segundo tiempo nos iremos a contaros la verdadera historia de Jesús todo ello según un investigador un curioso investigador que a través de una serie de experiencias que esta noche nos va a contar, nos va a relatar. Es algo muy extraño, pero que llamó mucho la atención también en su día, así que lo repetimos porque lo habéis pedido mucho para que lo disfrutéis. Serán dos temas, dos maneras para pasar y disfrutar de la madrugada de este verano español y de la radio de noche, de madrugada, que es cuando se escucha, cuando se conecta, Gracias a todos por sintonizar con nosotros Y ya sin perder más tiempo Ahí vamos Enrique de Vicente nos lleva de viaje A conocer a esos asesinos Y sobre todo a quien está detrás de ellos ¿Qué estás haciendo aquí? Yo le dije a Darlene Que le estaba esperando ¿Todo ha salido bien? Sí, señor ¿Encontraste a Steve Bridge? Sí, señor ¿Le mataste? Lo intenté Pero surgió un problema Seguro que sí Has cometido un error al contestarme Me lo ha preguntado y yo... Lo sé Pero no estás programada para recordar un asesinato A menos que yo quiera deja de pretender que estás hipnotizada y piensa que estás muerta este es un caso novelado personas sin voluntad que no recuerdan lo que han hecho Y tras esa falta de recuerdo se puede esconder incluso el asesinato. Lo que ahora queremos contarles no es una novela. Existen ciertas drogas, ciertas prácticas como la hipnosis que pueden servir para anular la voluntad de las personas y obligarles a realizar hechos increíbles. Como por ejemplo, llegar a matar. De todo ello nos hablará nuestro compañero Enrique de Vicente. A esa primera introducción y quizá Enrique antes eh, de entrar más profundamente en el tema aclarar algo que la gente bueno incluso yo me incluyo desconocíamos parece ser que la hipnosis nos habían contado que eh, servía bueno para inducir una serie de cosas en un individuo pero nunca algo que fuera en contra de su voluntad algo que fuera en contra de sus convicciones etcétera eh, parece ser que se demuestra con todos esos estudios que tú has hecho que un individuo bien hipnotizado bien inducido eh, se puede hacer con él lo que no quiera incluso llegar a matar Pues sí, no hay ninguna duda, aunque algunos hipnólogos, muchos hipnólogos defiendan lo contrario, hombre, obviamente están, están protegiendo el, el buen nombre de, de su profesión, eh, pero mediante la hipnosis hay diferentes maneras. Ahora, la forma más práctica, y es una forma muy antigua, es la combinación de drogas e hipnosis. Es decir, voy a poner un ejemplo muy simple, y desde luego, esto no son especulaciones. Eh, he publicado un artículo en Año Cero, en el cual, hace tiempo, en el cual, Daba todo detalle acerca de los experimentos, las opiniones de expertos en hipnosis que curiosamente trabajaron para los servicios de inteligencia como asesores, que aproximadamente desde finales de los años 30 y fundamentalmente desde el año 41 eh, empezaron a hacer experimentos con militares, algunos de ellos están escritos, descritos eh, con todo detalle. Eh, de qué trampas y qué triquiñuelas se podían utilizar para convertir a personas hipnotizadas en asesinos pese a que eso estuviera en contra de su ética es decir la cuestión es muy simple eh, se dice que mediante hipnosis no se puede obligar a nadie a hacer que, algo que esté en contra de sus principios éticos por ejemplo no podría obligarse a una señorita hipnotizada eh, a, no se la podría obligar a, a, a hacer el amor es decir Violarla, si es que eso no está conforme a sus principios éticos. Mm -hmm. Lo que pasa es que se pueden manejar una serie de mecanismos, vamos a suponer que esa persona mm -hmm. en condiciones normales nunca haría eso, pero que puede tener una serie de represiones que realmente está deseando liberarse de ellas. Se puede manipular eso. El caso de, de por ejemplo, dejarse robar o robar a otra persona, se han hecho experimentos concretos dentro del ejército en los cuales... Eh, Se han, dado to, se han hecho toda una serie de turcos y terquiñuelas, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Se convence una persona mediante hipnosis que otra le ha robado un dinero, por lo tanto esa persona tiene absoluto derecho a coger ese dinero y guardárselo. Se puede, eh, mediante una serie de manipulaciones, convencer a una persona hipnotizada de que otra persona va a matarla a ella va a matar a alguien de su familia o va a atentar contra un principio básico para él como la patria y que la única manera de defenderse a él a sí mismo, a su familia o a la nación es matando a esa persona pero los servicios de inteligencia no se han detenido ahí cuando han trabajado en el tema de la hipnosis han ido mucho más allá Por un lado, han utilizado la combinación de drogas e hipnosis. Un ejemplo muy simple. Digo muy simple porque eh, todos los documentos que, que yo he ido resumiendo, porque hay infinidad de documentos al respecto, eh, son mucho más complejos los procedimientos, las investigaciones que se hicieron, pero un procedimiento muy simple. Se... Eh, se suministra una droga a una persona siguiendo muchas vías, por ejemplo, echándoselo en la bebida, uh -huh. eh, cuando está, por ejemplo, con una prostituta, cosa que se sí ha hecho, en la operación eh, Midnight Climax, es decir, operación Orgasmo de Medianoche, que era una, una, uno de los muchos experimentos organizados por los servicios de inteligencia norteamericanos en los años 50, eh, una prostituta llevaba a un cliente, le, le echaba droga en la bebida, y a partir de ahí se podía empezar a manipular a esa persona, eh, sin más, a una persona durante, por ejemplo, durante un examen médico, cosa que se dio durante mucho tiempo, con gente que hacía el servicio militar, con gente por ejemplo que cumplía misiones eh, en la cual manejaba información altamente secreta en la guerra del Vietnam, por ejemplo eh, esa persona sufrió un examen médico aparentemente rutinario o por el contrario tenían que, tener una, tenían que sufrir una pequeña operación y se les inyectaban cierto tipo de drogas, muy diversas se han desde el LSD a otra serie de drogas Eh, y a través del de estado que le producían esas drogas eh, normalmente eran drogas mm, mucho más potentes como el suero de la verdad a partir de esas drogas se lograba un, es, se lograba un estado eh, perfecto para empezar a darle sugestiones hipnóticas se iba creando un condicionamiento hipnotizándole en ese estado se facilitaba volverle a hipnotizar otra vez mezclando drogas se iba debilitando la libertad, la, la voluntad del individuo Y poco a poco se le iban introduciendo, por ejemplo, se le iban eh, introduciendo en su psiquismo alucinaciones a través de drogas como el LSD. Se le creaban estados alucinatorios del tipo que alguien venía a matarle y tenía que defenderse contra ese alguien. Eh, y no solo esto, sino que primero se hicieron pruebas con personas normales, pero luego se trabajaba con asesinos en potencia eh, se han hecho encuestas según las cuales un altísimo porcentaje casi una tercera parte de las personas con las que se trabajó las que se investigó en Estados Unidos eran asesinos en potencia es decir, gente que estaban dispuestos a matar a matar abierta y absolutamente por convicciones eh, patrióticas o a cambio de dinero. La tercera parte, se había visto que una tercera parte de la gente reconocía que serían capaces de matar a cambio de una cierta cantidad de, de dinero, quizá muy elevada. Bueno, ¿qué ocurre? Con estos asesinos en potencia se trabajaba con mucha más facilidad. Lo único que hacía, que hacía falta era exacerbar sus distintos criminales. Pero no se trabajó solo con ellos. En el año 52, por ejemplo, la CIA organizó un proyecto eh, según el cual se, se iba a trabajar con un diplomático de un país aparentemente amigo al cual se le suministraba droga a través de la bebida con el cual se empezaba a trabajar para que ese diplomático eh, finalmente perpetrara un asesinato atentara eh, contra una alta personalidad norteamericana desencadenando así un conflicto de forma artificial es decir, hay un país que atenta contra un norteamericano con lo cual ya la CIA tiene, el, tiene la excusa perfecta para iniciar un ataque contra ese país estamos hablando del año cuarenta y tantos del año 52, y eh, y podemos llegar eh, con esas investigaciones nunca, nunca podemos sobrepasar el año 60. a partir del año sesenta empieza a perderse la pista se sabe que siguen toda una serie de proyectos de los que se sabe muy poco porque se sabe muy poco sencillamente porque en el año setenta y cuando la comisión eh, senatorial de los Estados Unidos a raíz del escándalo Watergate Eh, se creó una comisión senatorial para investigar las actividades de la CIA esa comisión senatorial estaba dirigida por el senador Frank Church Frank Church, Frank Iglesia, por Francisco Iglesia sería la traducción del apellido bueno, esta comisión ya era sospechoso que el senador Frank Church eh, fuera miembro de ciertas organizaciones a las que aparecían organizaciones todopoderosas Eh, ...de tipo internacional como la Trilateral... ...como el, el CFR o Consejo de Relaciones Internacionales... ...o como el grupo Bilderberg... Eh, ...a las cuales estaban ligadas toda otra serie de personajes... Que, man, que, ...que manejaron esta operación de control mental... ...pues bien, a raíz de esta investigación... ...empezaron a descubrirse evidencias... ...acerca de algo que se ha denominado genéricamente... ...la operación control mental... Mm. ...eran toda una serie enorme de operaciones... ...que habían llevado adelante... Eh, la CIA, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea la DIA o Agencia de Inteligencia de la Defensa y otra serie de agencias estos proyectos recibieron nombres como Proyecto Chatter Proyecto Bluebird o Pájaro Azul Proyecto Archichoke o Alcachofa Proyecto MK Naomi MK Ultra Midnight Climax, el que hemos dicho antes el orgasmo de medianoche Third Chance o tercera Oportunidad Derby Hut EA 1729 que era el nombre que recibía el LSD en clave para los servicios de inteligencia MK Chichuit MK Often White Coat o MK Search seguramente Enrique de eso en la tercera parte del programa porque... pero, pero todos esos proyectos te digo que el problema que hay es que sabemos algo de algunos, pero de la mayoría sabemos muy poco, porque cuando el, el Senado fue a investigar se encontró un que había sido destruida la documentación luego se encontró que había una copia y se encontró la documentación de parte de todo eso, pero parece que siempre hay algo debajo de eso que parece que mmm, dejan el acceso solamente a aquella parte de la información que se debe conocer, el problema es que no sabemos cómo ha evolucionado eso desde el año 60 y tenemos evidencias, y las vamos a dar esta noche para pensar que el grado de manipulación que se puede haber conseguido y no por parte de los americanos solo sino por parte de otros países fuertes que no podríamos sospechar hasta este momento en, en más de 30 años el avance científico y tecnológico ha sido un salto increíble un salto de gigantes y que sus efectos a lo mejor pueden estar afectando en este momento a toda la población y tiñendo y tiñendo salvajemente temas como el de los ovnis con extraños secuestros en los cuales secuestros por parte de malvados extraterrestres qué casualidad mira que los extraterrestres que aparentemente si es que existen que yo creo que existen han estado aquí toda la vida y al lado nuestro, qué casualidad que ahora les da por dedicarse últimamente a manipular el cerebro a la gente a través de las abducciones, a hacer experimentos genéticos, a, a revolver la mente y controlar el comportamiento pues mira qué casualidad, a lo mejor resulta que no son tan extraterrestres Esta serie de planes ha llegado o hacen pensar que a lo mejor el asesino de Kennedy, de Martin Luther King y del otro Kennedy pudieran estar inoprogramados. Tú hablas en, en varios de tus artículos de un tal Luis Ángel Castillo y Oswald y otra serie de personajes, Sirhan Sirhan, que fue ese otro asesino, que probablemente bueno hubiera detrás toda una preparación por parte de algunas agencias de, de inteligencia para cometer el magnicidio. Muy bien no sé si quieres que resumamos brevemente la historia de Luis Castillo para entender mmm, por por qué los ha llegado al ovillo de todo esto Muy breve si quieres, porque después tenemos que hablar también de otra posibilidad, incluso llevarnos al, al suicidio, y es otra posibilidad que tú comentabas ahora, bueno. que estemos absolutamente controlados. Comentando muy brevemente la historia de este Luis Castillo eh, este hombre, que es un nombre ficticio de un individuo cuyo nombre auténtico no se ha llegado a saber, en 1967 fue acusado por la policía filipina de participar en la preparación de un atentado comunista contra el presidente Ferdinand Marcos el presidente que fue derrocado como todos los oyentes saben, los interrogatorios que, a los que se, lleva, que se llevaron a cabo con este hombre eh, por parte de la policía filipina, indicaban que había sido entrenado como espía por los norteamericanos fueron interrogatorios largos y complejos y que después de haber sido entrenado como espía vivió una serie de extrañas aventuras bajo diferentes personalidades que culminaron con su presunta implicación en el atentado contra John Kennedy él da una bajo hipnosis y también conscientemente pero bajo hipnosis se logró ampliar Uh, eh, contaba toda una historia de cómo había estado en Dallas en aquella ocasión se le había dado un arma se le había eh, eh, se le había dicho que tenía que disparar contra un una persona que le ignoraba quién era cuando le dieran tal señal y cómo iba esa persona y coincidía con lo de Kennedy y, él, y luego él ya la verdad ignoraba se había disparado si no había disparó lo único que sabe es que salía huyendo de allí con un montón de gente que iban subiendo como locos a una camioneta que iban entrando en marcha en diferentes paradas y se sabe que esto Esto fue así, es decir, una cosa es que no sabemos si este Luis Castillo participó en eso o no, pero se sabe que el día del atentado contra Kennedy, efectivamente, al menos había una furgoneta que iba haciendo ese recorrido, cogiendo a gente a toda velocidad, recogiendo un lado y otro a todos los presuntos tiradores, se sabe hoy en día que al menos hubo tres tiradores en tres ventanas distintas, y una de ellas, por supuesto, desde aquella de la que se supone que disparó Lee Harvey Oswald, lo que no sabemos si si fue Lee Oswald o fue otra persona que estaba ocupando ese puesto de disparo, y Oswald, mientras tanto, estaba Otra, otra cosa, pero eh, lo alucinante es que les dejaron escapar es que había instrucciones concretas. ...de que se dejara escapar a esta gente... ...igual que dejaron escapar a otra serie de individuos... ...que pillaron en unos vagones... ...esto estaba claramente escrito en la película JFK... ...en unos vagones que había cerca de unos matorrales... ...desde los cuales se vio como había gente que disparaba contra Kennedy... ...huyeron hacia esos vagones... ...se encontrarían una serie de vagabundos que están fotografiados... ...algunos de ellos... ...y la policía tranquilamente les dejó escapar... Eso sumado al hecho de que leía Harvey Oswald que fue capturado por la policía en contra de lo que manda la ley. Todas las declaraciones que él hizo, todos los interrogatorios a los que se le sometieron no fueron registrados en banda magnetofónica. Ninguno fue registrado. Él negó continuamente que él hubiera disparado. Es más, que se le hubiera acusado de atentar contra el presidente. Solo se le había acusado de disparar contra un policía, Tippett, y él negaba incluso haber, haber matado a, a Tippett. Bueno, siguiendo con la historia de este Luis Castillo, eh, lo que sabemos es que eh, posteriormente este Castillo, a petición del FBI allí en Filipinas, fue sometido a 40 sesiones de hipnosis durante las cuales reconoció a algunos personajes que se harían famosos... Eh, después de, de ser detenido este castillo eh, durante la investigación hecha por el fiscal Jim Garrison que es en la que está basada la película JFK sobre el asesinato de Kennedy Y este castillo reveló que había sido programado mediante narcohipnosis es decir, mediante la combinación de drogas e hipnosis por las personas que le condujeron a Dallas para participar en el atentado eh, mediante hipnosis en Filipinas Eh, se detectaron en este, Luis, en este Luis Castillo cuatro personalidades distintas correspondientes a diferentes niveles hipnóticos esos niveles hipnóticos le hacían manifestarse el primer nivel eh, hacía de él un espía antinorteamericano que actuaba como un agente comunista que había efectivamente participado en un atentado contra el presidente Ferdinand Marcos y luego pasaba a ser otras personalidades entre las cuales un agente de la CIA en dificultades, la tercera él al estar en dificultades intentaba suicidarse y en la cuarta él quería ser ni más ni menos que el hijo del director y gran promotor de la agencia de inteligencia norteamericana de la CIA eh, el hombre que montó toda esta operación y que desarrolló antes de ser director de la CIA la operación control mental el hipnólogo que había hipnotizado a este Luis Castillo eh, quedó convencido de que había sido programado para matar al presidente filipino Marcos para participar en el atentado contra Kennedy y para suicidarse en determinadas circunstancias, cosa que le fue impedida. La policía de Dallas aseguró que no poseía dossier alguno sobre Castillo. Este hombre fue deportado y el FBI dijo que confesó, allí en Estados Unidos, haber inventado la historia sobre Dallas, es decir, descartó que hubiera participado en el asesinato contra Kennedy. Un tribunal americano le condenó por, por un robo que había hecho en Estados Unidos y cuando salió de la cárcel nadie más... Uh, nadie volvió a saber Nada más de él Desapareció de la escena Como tantos otros Algo que incluso él sabía Estas son algunas De las aparentes cosas Que se pueden hacer Bajo hipnosis Pero hay todavía más Que debemos seguir Contándoles esta noche Nadia Donner No se suicidó Fue asesinada Hemos encontrado Rastros de barbitúricos En su organismo Teniente Nadia Donner No murió por barbitúricos Su muerte fue algo más dramática Se arrojó desde un quinto piso Ella creyó Que se lanzaba a una piscina Usted se lo dijo Usted la programó ¿Yo? ¿Tiene pruebas o no? Tengo una llamada telefónica ¿Qué llamada? Usted la llamó Lo niego El agente Hendrick se encontró el auricular descolgado cuando descerró la puerta Enhorabuena por el hallazgo ¿Por qué Nadia Donner se desnudó antes de saltar? Dígamelo usted ¿Por qué guardó sus alhajas en el zapato? Porque iba a nadar en la piscina Perdona que le interrumpa estaríamos especulando todo el día sobre esa muerte y no llegaríamos a nada lo cierto es que no tiene ninguna prueba, ¿no? esta es otra modalidad utilizar las drogas la hipnosis para matar a alguien simulando que es un suicidio Nuestros compañeros nos darán más información sobre estos inquietantes casos. Verdaderamente inquietantes, aunque el, la introducción era una película de un conocido detective, pero marcaba muy bien lo que pueden llegar a hacer verdad, Enrique. Quizá el caso de Candy Jones, una persona famosa... ¿Qué ocurría con ella? Bueno, es, es una historia que, que he contado con un cierto detalle. Eh, bueno, podríamos decir brevemente, por resumir muchísimo la historia de, de esta mujer, que esta mujer era una, una modelo americana eh, y que había luego uh, estado animadora eh, como modelo y como luego directora de la agencia de modelos. Eh, animadora de eh, los soldados norteamericanos que habían participado primeramente en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico y posteriormente cuando ella dirigía una agencia de modelos, había dirigido también espectáculos de animación para los soldados norteamericanos con diferentes modelos más jóvenes que participaban en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam posteriormente bueno, la cuestión es que esta mujer eh, mmm, se descubrió se descubrió que a raíz de que eh, cuando actuaba en los años 40, para los soldados americanos destinados en el Pacífico fue internado en un hospital porque había sufrido unas enfermedades eh, propias de aquella región, donde conoció a alguien a quien él, a ella oculta bajo el seudónimo de Dr. Jensen. Años después volvió a encontrar a este Dr. Jensen en circunstancias un tanto anómalas coincidencias extrañas, unos robos que había habido y tal, muy sospechosas y eh, ...mientras eh, volver otra vez a hablar con ella... ...la propuso que colaborase con la CIA como correo... ...es decir, lo que ella venía a hacer... ...era recibir cartas que mandaban de ciertos sitios... Eh, ...y ella las tenía que llevar a una determinada dirección... ...así la fueron liando... Eh, ...y ella participó en una serie de operaciones como correo... En, eh, en, ...durante la guerra de Corea y del Vietnam... Y eh, no se descubrió el pastel que había detrás de todo esto, hasta que en 1972 se casó con un conocido presentador de la, de la radio norteamericana, Long John Neville, que era, pues, algo así, como vamos a decir, una mezcla de un, de un Miguel Blanco y una Andresa de Astori, que, bueno, tocaba un poco todos los temas, pero en parte los temas paranormales también por la noche, y que, eh, pues sabía algo de todos esos temas y sabía algo de hipnosis, sabía cómo hipnotizar entonces cuando se casó con él, su extraño comportamiento nocturno alarmó a este hombre a su marido eh, que se propuso ayudarla a vencer su insomnio hipnotizándola al hipnotizarla poco a poco fue descubriendo una serie de cosas extrañas a un tiempo comprobó que este doctor Jensen, este doctor militar había eh, hipnotizado a Candy valiéndose de drogas digamos inyectando las drogas y luego manipulándola había utilizado un trauma natal y un desdoblamiento de personalidad que había tenido cuando niña para programar esa segunda personalidad suya y convertirla en una espía perfecta, terrible, implacable y en un auténtico esclavo a las órdenes de este doctor y de otros hipnotizadores el médico desarrolló en ella esa doble personalidad que ponía en funcionamiento cada vez que Candy Jones viajaba al sudeste asiático transportando en el fondo de su inconsciente mensajes que solo podía revelar a quien poseyese la clave es decir se le hypnotizaba se le daban mensajes y solo quien poseía la clave podía sacar esos mensajes no había manera aunque cayese en manos en heridas como ocurrió de sacarle esos mensajes Jensen incluso había programado islmente el suicidio de Candy Jones en previsión de que pudiese descubrirse lo sucedido el marido detectó como la llamaba por teléfono y eh, le decía una cierta frase que ella la obligaba exactamente a esto que se describe en la película, a a ir a la, a ir a la terraza de su casa y a tirarse al vacío pensando que se estaba lanzando a una piscina. Cosa que el marido pudo impedir y pudo reprogramarla. Bueno, lo más alucinante de todo esto es que hay evidencias de que la misma persona que programó a Candy Jones, según un abogado que investigó todo esto, fue la persona que programó a los asesinos de... Eh, John Kennedy, de su hermano Robert Kennedy de Martin Luther King que que eran Lee Harvey Oswald Ray y Sirhan Sirham esta es una historia de la que podemos seguir hablando eh, en nuestra próxima hora seguramente, curioso que incluso a través de las drogas y de la hipnosis puedan inducir o obligar a un ser humano incluso al suicidio radio de acción de la CIA se extiende fuera de los Estados Unidos. En 1984 un grupo de canadienses demandó al gobierno norteamericano por las experiencias realizadas con los enfermos psiquiátricos del hospital Allen Memorial Institute de Montreal. El abogado Joseph Rauw líder de los derechos civiles en su país, amigo personal de los asesinados Robert Kennedy y Martin Luther King, ha sido el encargado de presentar la demanda al gobierno. En ella se habla del proyecto número 68 del programa MK Ultra. La CIA no respetaba ni a sus propios colaboradores. En 1953, un grupo de científicos, colaboradores de la CIA, fue advertido de que, en una copa de Cointreau, se había puesto cierta cantidad de LSD. Uno de ellos, Frank Olson, llegó a su casa muy deprimido, y al cabo de ocho días, saltó por la ventana de un decenófiso. ocultó las causas del suicidio pero 23 años después la familia fue indemnizada con cerca de un millón de dólares hay formas de lavar el cerebro planes concretos elaborados incluso por agencias de inteligencia como la cia información que han escuchado hace unos momentos es una información real, auténtica, y muestra algunas de las pruebas realizadas en Canadá y en Estados Unidos, y como veíamos, se trataba entre otras cosas de introducir ciertas drogas en las bebidas. El resultado, la muerte. ¿No les parece estremecedor y apasionante? De ello queremos seguir hablándoles en los próximos minutos. La Es que mientras las dos anteriores introducciones eran de ficción, esta era una información real que de alguna forma delataba, denunciaba algunas experiencias que ha realizado la CIA, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Pruebas, Enrique, como escuchábamos, ese proyecto 68 de, del proyecto MKUltra, eh, pruebas se habían hecho en cárceles, en hospitales, con enfermos psiquiátricos para ver cómo se podía controlar su voluntad, e incluso con personas normales poniendo LSD en algunas bebidas que luego les inducían a la muerte, e incluso alguien comenta, Enrique, que han llegado a poner en algunos lugares Para estudiar el comportamiento de la población A en el agua. En los los depósitos de agua de las ciudades también algunas drogas como la LSD y otras. Pues sí, todos estos experimentos, eh, comenzando por el experimento al que se hace referencia en Montreal en, Montreal, en el Centro de Rehabilitación para drogadictos del Instituto Médico eh, Nacional eh, en Lesxington, en Kentucky y en otros muchos sitios, eh, han sido suficientemente documentados en los tres artículos que sobre el tema he escrito para la revista A cero. Es más ahí hemos dado fotografías del doctor Cameron, que era que dirigía este centro de Montreal. Eh, y de algunas de sus víctimas y eh, eh, bueno, el, el la realidad es absolutamente apabullante te hacía referencia anteriormente que a raíz de la comisión de encuesta del senado norteamericano dirigida por el senador Frank Church al raíz del escándalo Watergate se, había, se habían encontrado las pistas acerca de este proyecto se había dicho que habían desaparecido eh, y bueno la gente se queda un poco en blanco y hizo falta el acoso de un equipo de periodistas salvajes que actuaron realmente a fondo con verdadero afán de investigar eh, pertenecientes a la, a la redacción del New York Times para que eh, finalmente llegasen a tener acceso a cerca de 7.000 documentos relacionados con este asunto gracias a la Ley de Libertad de Información que se acaba de promulgar recientemente y que permitía el acceso a documentos secretos que habían sido ya desclasificados. El impacto de tales documentos en la opinión pública norteamericana eh, fue brutal y el director Eh, por aquel entonces, en el año 75 de la CIA, eh, el almirante Stanfield Turner eh, se vio obligado a declarar ante, ante el Congreso. Se supo de esta manera oficialmente que la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana había desarrollado un proyecto de experimentación sobre el control del comportamiento humano con el auxilio de drogas de tratamientos hipnóticos con la estimulación electrónica del cerebro con ultrasonidos, infrasonidos microondas, aislamiento sensorial y otros muchos procedimientos de manipulación mental estos procedimientos fueron administrados a muchas personas, a miles de personas en penitenciarías, en hospitales militares y en clínicas privadas. Los campos de investigación eh, que se utilizaron eh, mediante estas técnicas incluían la pérdida de memoria, la creación de dependencias, la alteración de la conducta sexual, las diversas formas de sugestión, las aplicaciones al espionaje y al contraespionaje, la percepción extrasensorial y otras muchas aplicaciones. Este programa costó, según la documentación que se encontró y insisto esto es solo una parte de la verdad veinticin millones de dólares la existencia de este programa logró mantenerse en el mayor secreto mediante una descentralización que impedía a los participantes en el mismo conocer la existencia de otras investigaciones paralelas es decir, solo había un personaje central que era el eh, tercer presidente de la CIA a partir del año 53 nombrado por el general Eisenhower que era eh, Allen Dulles cuyo hermano John Foster Dulles era el secretario de defensa eh, son dos personajes de los cuales para hablar de su vida habría que hacer solo un programa de trascendencia increíble en la historia de nuestro siglo creadores o parte de los creadores de la gran red de poder y por supuesto en ello está incluido el narcotráfico el narcotráfico ese, el gran negocio de este siglo y ellos como otros amiguetes suyos anduvieron implicados en todo ese asunto en el seno de este proyecto de control mental se realizaron un mínimo de 150 experimentos diferentes realizados por 185 científicos entre los cuales se cuenta un famoso científico español que no tenía ni idea uno de los más prestigiosos, él ha reconocido no tener ni idea que sus experimentos muy inocentes estaban siendo financiados por agencias de inteligencia eh, y Y en 44 universidades se realizaron estos experimentos e institutos científicos, en 15 fundaciones y laboratorios, en 12 hospitales y en 3 prisiones. Tomando a la Oficina Federal de Narcóticos como cobertura, o sea, una, una, una, auténtica, eh, vamos, una auténtica barbaridad, resulta que la Oficina Federal de Narcóticos es la oficina creada para reprimir el uso de las drogas, pues la utilizaban como cobertura y la CIA sí logró crear organizaciones que utilizaban para refinanciar sus proyectos como el Instituto de Ingeniería Científica o la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana hubo también organizaciones privadas que aportaron fondos para el proyecto como el Fondo GESISTER para la Investigación Médica o la Fundación Josias Masi eh, ¿por qué instituciones privadas como estas aportaban dinero para este asunto? pues por una razón muy simple estamos hablando de la CIA eh, y la CIA ya ha quedado bastante olvidada Pero si vamos al origen de la CIA, todavía se ha hecho al principio alusión a que la CIA salía de la OSS, la Oficina Científica de, de Inteligencia, que fue la predecesora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. El general Jim Donovan, o llamado también el salvaje Jim Donovan que fue el creador de esta agencia y que empezó a utilizar, a investigar la utilización de drogas y otras cosas similares, había salido como parte de su, de su gente de, eh, of, de centros de inteligencia privados. Antes de existir la CIA o nada similar existían organizaciones de inteligencia privadas, en concreto la organización de los Rockefeller. Sabemos que son grandes banqueros, de ahí habían salido todos estos hombres. Organizaciones como esta, y no estoy señalando solo a esta organización, sino a otras muchas, son las que están detrás de todo esto es decir, hay organizaciones privadas que a su vez mueven a las agencias de inteligencia que a su vez mueven a otros grupos que financian a su vez estas investigaciones de tal manera que no hay forma de encontrar eh, el ovillo central a veces sí, a veces siguiendo el hilo cuidadosamente se llega al ovillo la cuestión es que el Dr Sidney Gottlieb director del proyecto MK Ultra que era el último proyecto de la operación control mental Eh, ...se vio obligado a declarar ante el Senado... ...y allí reconoció haber destruido los 152 informes de este programa del MKUltra... ...a sugerencia del director de la CIA durante... Que, ...que siguió de inmediato al Watergate, Richard Helms... ...poco antes de que ambos presentasen su dimisión. ¿Y por qué destruyó esto? ¿Cuál fue la justificación que dio eh, lo que declaró ante el Comité Church es que lo hicieron para no perjudicar la reputación de los científicos que sin pertenecer a la CIA habían participado en esta operación ignorando que al destruirlos se infligían un reglamento de la inteligencia de la ciencia de inteligencia es decir, habían infligido todas las leyes y pese a ello nadie dijo absolutamente nada todo quedó olvidado hicieron la promesa de que nunca más iban a hacer investigaciones por el estilo pero vaya si la siguieron haciendo el problema es que no eran ya las investigaciones que ellos hacían estamos hablando del año 75-76 el problema es que ya mucho antes en los años 60 no hay ninguna duda de que otros grupos privados íntimamente relacionados con las agencias de inteligencia estaban utilizando los resultados de estas investigaciones y que fueron utilizados en los años 60 entre otras cosas para manipular a los asesinos de John Kennedy de Robert Kennedy y de Martin Luther King y de eso hay evidencias aplastantes evidencias queremos tratar de verlas en el poco tiempo que nos queda de programa eh tres asesinos himno programados ¿No Enrique? Pues sí, eh, al menos eh, a juicio de muchos expertos de gran prestigio. Las evidencias según las cuales los asesinos de estos tres personajes, y célebres personajes históricos, podrían formar parte de una conspiración, que fueron muchas las reunidas por investigadores que no pensaban en hipnosis para nada, alarmaron al doctor Bern, que era un, un conocido especialista, psiquiatra y especialista en hipnosis. En 1968 a raíz de los dos últimos asesinatos eh, este doctor Byrne decidió consultar a los principales hipnólogos americanos si consideraban posible programar hipnóticamente a un individuo para matar a alguien esa es la pregunta que nos hacíamos al principio la mayoría de los hipnólogos norteamericanos respondió que sí que era posible programar a alguien hipnóticamente y añadieron que una adecuada sugestión poshipnótica impediría a ese personaje programado para matar recordar lo sucedido, si examinamos las extrañas circunstancias que rodearon a los tres asesinatos de los dos hermanos Kennedy y de Martin Luther King, comprenderemos que el doctor Bern no estaba desencaminado, aunque probablemente la hipnosis sirvió no para programar a unos asesinos, sino más bien para crear archivos expiatorios que encubrieron a los verdaderos criminales esta es la historia cuando investigamos la historia de Lee Harvey Oswald por ejemplo el, la investigación del fiscal Garrison nos vale yo me he leído como 20 libros sobre el tema la mayoría de ellos no han salido todavía en castellano y de verdad es alarmante lo que ahí se descubre pero vamos a hablar del libro Tras la pista de los asesinos que está publicado en castellano y en el cual está basado la película JFK de Oliver Stone eh, cuando empezamos a ver las evidencias que hay está claro que Lee Harvey Oswald eh, era un personaje muy confuso pero que había sido eh, reclutado como marine y que en esa etapa como marine recibió clases de ruso de forma extraña, no se sabía por qué un marine tenía que aprobar un examen de ruso, de repente eh, deja el servicio de militar y, y rápidamente... Eh, emigra a la Unión Soviética consigue muy rápido emigrar a la Unión Soviética en un momento de guerra fría que nadie entiende cómo le dieron el permiso allí se casa con la hija de un... no, con la sobrina de un militar ruso Marina Oswald eh, y desarrolla una serie de actividades aparentemente promarxistas tanto ahí como... sobre todo luego vuelve a Estados Unidos sin problemas, es decir, un individuo <ríe> casado con la sobrina un alto militar soviético que... Eh, que es un pro decidido no le crea ningún problema para entrar a Estados Unidos en Estados Unidos desarrolla actividades procastristas, de forma muy extraña esas actividades pro, pro y él mismo, según se descubre en la película y en la investigación están directamente ligados a los servicios de inteligencia y, y este personaje finalmente es el implicado en el asesinato de Oswald bueno, hay infinitas evidencias que demuestran que todo estaba perfectamente programado que era un individuo ...cuya historia había sido trazada previamente por, por alguna inteligencia superior... ...para que apareciesen como culpables o bien los soviéticos o bien los castristas. La cuestión es que al ser asesinado por el gángster Jack Ruby... Este, ...el Oswald, el asesino de Kennedy... ...no tuvo oportunidad de defenderse en un juicio... Inconcebiblemente, como te he dicho antes, sus declaraciones a la policía no habían sido grabadas, como era preceptivo por la ley. Esto, el hecho de que la mayoría de las evidencias claves del asesinato, supuesto asesinato de Kennedy, desaparecieran o fueran trucadas, y otras muchas circunstancias confusas que rodearon al atentado, elevan la acusación la sospecha de que todo estaba planificado para presentar a Oswald como un psicópata, que había actuado de forma aislada cuando investigamos la vida de Jack Ruby que atentó contra él y descubrimos que Jack Ruby conocía previamente a Oswald que Jack Ruby que era un individuo era un gánster y actuaba movido por toda otra serie de gente que Jack Ruby había mmm, se había puesto en contacto con un individuo tenía mucha relación con un individuo que aparece en la película como un homosexual con una pinta muy extravagante y que era un, es, un reputado experto en hipnosis Eh, eh, cuando la policía llegó, tras una denuncia que puso el fiscal Garrison con, con evidencias aplastantes de que había estado ligado a la conspiración en Nueva Orleans, cuando llegaron a su apartamento encontraron un montón de libros de hipnosis. Bien, la cuestión es que cuando quisieron interrogarle, como había sido publicado esto antes por la prensa, se encontraron con que este, este individuo, David Ferry... Eh, al que se supone, al que muchos expertos suponen que había hipnotizado a, a Oswald y hay evidencias de ello hay muchos testigos que, que dijeron cómo sabían que le había hipnotizado incluso en público y te voy a decir dónde le hipnotizó por primera vez, en el club Carousel que era un club eh, privado que pertenecía a Jack Ruby al que luego iba a matar a, mm. a Oswald es decir, todos estaban bringados hasta el final desde mucho antes del atentado bien, cuando la policía fue a interrogarle de repente encontraron que había muerto Decían que había muerto por accidente, dieron toda una serie de locuraciones. Finalmente ocurre que después de decir que le había dado un infarto de miocardio, descubrieron que no, que había tenido una, una caída y se había partido la columna vertebral. Bueno, los expertos que consideraron las evidencias de la autopsia dijeron que no había ninguna duda de que había podido ser asesinado mediante un golpe de karate en ese, en ese sitio. Curiosamente, la misma forma en la que murieron muchos otros testigos claves que podrían haber dado información reveladora sobre Jack Ruby. Ahí hay una conspiración, eso es claro para todo el mundo. Lo más interesante es que este David Ferry que podía haber hipnotizado a, a Oswald eh, era un experto en hipnosis y estaba ligado directamente a toda esa conspiración. No solo eso, sino que aparecía íntimamente ligado a otros personajes que estaban luego relacionados con el atentado contra Robert Kennedy y contra Martin Luther King. Hoy hemos querido tocar este tema porque, bueno, hay evidencias de que los tres asesinos esas tres... Bueno, hemos, son... hemos mencionado las, las evidencias de, de Robert, de John Kennedy, que son mínimas, pero de Robert Kennedy y de Martin Luther King no hay ninguna duda de que fueron hipnotizados sus presuntos asesinos. Es más, el presunto asesino de Martin Luther King, eh, Ray, su defensor su defensor le vendió de forma descarada fue el primer juicio que perdió y actualmente quien le defiende es uno de los principales hombres que movió la campaña de los Kennedy es decir, es un hombre del equipo de los Kennedy que está convencido de que a través de esa investigación van a llevar, perdón, no, no me he equivocado, es sí, es correcto es el que asesinaba a Martin Luther King y están convencidos de que, de, que esa manera, de esa manera van a lograr descubrir ellos ya saben quién mató y por qué mataron a los hermanos Kennedy pero Todo formó parte de un mismo plan, de un mismo complot, de un golpe de estado encubierto en Estados Unidos. A fin de cuentas, los hermanos Kennedy trataron de dar un golpe de estado contra la criptocracia. Había un gobierno oculto, todo debía regirse por unas determinadas normas, y ellos quisieron romper la baraja y crear una dinastía, un verdadero imperio, ...y derrocar a toda esta criptografía. A fin de cuentas era una guerra, una lucha salvaje entre grupos... ...y un grupo logró derrotar al otro. Una guerra y una lucha que a lo mejor tiene sus tentáculos en nuestros días... ...y a lo mejor no solamente han encontrado a sus asesinos... ...en nuestros sino... días y en el pasado. Pero voy más allá todavía, Enrique. De esto tendremos que hablar muchas veces más. Tendremos más que hablar muchas veces porque cuando uno sabe cuál es la función metahistórica... ...que cumplió John Kennedy, qué arquetipo cubrió y cuáles eran... El, sus, algunas de sus convicciones profundas cuáles se suponen que eran pues uno eh, empieza a perder el, el sentido común y empieza a perder muchas cosas mm. esto es una vieja lucha es una vieja lucha de arquetipos de encarnación de arquetipos en diferentes épocas y son arquetipos que han sido encarnados en el pasado y que vuelven a ser encarnados en nuestra época como actualmente se encarnan nuevos arquetipos que están en continua lucha que Exacto. es una lucha muy vieja que viene desde el origen de la humanidad y hablaremos de ella en el programa la última pregunta Enrique ¿hasta qué punto podemos saber si estamos controlados nosotros también por esas fuerzas? ¿hasta qué punto nos pueden controlar? ¿hasta qué punto? Eh, ¿tú crees que eres un individuo libre? a veces me lo llevo a creer eh, ¿tú, tú qué, qué piensas de ti mismo? ¿te consideras como una oveja encerrada en un corral? a veces me lo llevo a creer Bueno, el problema que es que la mayoría no tenemos conciencia de que somos ovejas encerradas en el corral porque nos han programado, no desde la infancia, sino genéticamente, desde muy antiguo, para que seamos ovejas tranquilas, pacíficas, que asumimos nuestro papel y que estamos convencidas de que, bueno, hay una oveja que hace de, de rey, hay otra que hace de mendigo, hay otra que hace de policía, otra de militar y otra de objetor de conciencia. Y El asunto es que no tomamos conciencia de que somos ovejas hipnotizadas dentro de ese corral. Thank you. hemos creado más dudas que aclaraciones yo creo, yo creo que hay demasiadas dudas porque estaba diciendo en broma que, que espero que no se vayan a pensar nuestros oyentes que yo pretendo que a todos nos han hipnotizado no, me estoy refiriendo a algo más profundo hemos estado hablando de meras anécdotas de meros hechos históricos que a fin de cuentas están muy lejanos de la vida de la gente el problema es nuestra convicción de que todo es de determinada manera en el mundo, aun creamos en lo que creamos tengamos las convicciones que creamos nos creemos demasiado ciertas cosas que todas las estructuras aún las estructuras más elevadamente espirituales que pueden hablar de un significado del karma, de un sentido de la existencia, etcétera, a lo mejor hasta esas estructuras son trampas que nos impiden tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza de ser de seres espirituales libres con derecho a la libertad ¿eh? que estamos encerrados en este cuerpo en este planeta. ...hipnotizados por una programación, por esta realidad que vivimos... ...por una programación genética y por una programación social, educacional... ...para estar convencidos de determinadas cosas. El problema es que es muy difícil salir de ese estado de hipnosis... ...y tomar conciencia de que somos libres. Porque si tomáramos conciencia de eso, quizás no nos rebelaríamos... ...contra nuestro programa, contra nuestros dueños y dejaríamos de cumplir la función para la que estamos aquí, la función para la que estamos aquí desde hace mucho, desde el comienzo del Homo Sapiens. Y el problema es que quizá se acerca la hora en que mucha gente empezamos a tomar conciencia de eso, y en que demos un salto más allá de la historia. Eh, vamos a intentar hacerlo aquí en el programa, si te parece, Enrique, ¿vale? Eh, dicen que hablar de estas cosas es peligroso, eh, tendremos que protegernos entre nosotros, cuídate, ¿vale? Bueno, a fin de cuentas, si uno está convencido de que es inmortal, Yo creo que no tiene nada que te ver El problema es creernos eso Que a lo mejor es mucho más verdad Yo estoy convencido, es mucho más verdad Que todas las tonterías en las que nos han educado La verdad, decía San Juan Os hará libres Yo diría algo más eh, en La fuerza del espíritu Y la fuerza del amor Y la fuerza del conocimiento Nos hará libres el amor y el conocimiento es lo único que nos llevamos al más allá, según han descrito los que han tenido experiencias al borde de la muerte. Yo diría, y lo que han descrito los místicos, yo diría que es una experiencia rescatable. Cuando uno está convencido y cuando uno despierta el espíritu dentro de sí, uno ya no tiene miedo de nada. Gracias Enrique de Vicente, nuestro compañero director de la revista Año Cero también. Nos volvemos a encontrar, ¿vale? Hasta siempre. Gracias. Enigmas Misterio Imaginación Espacio en blanco extraña historia lo que nos contaba Enrique de Vicente y lo malo, lo curioso es que al final es verdad toda esa serie de cosas, cuánta cantidad de controles. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las tres, las dos en las islas canarias serán tan solo unos minutos. Pues regresamos a la sintonía de Radio Nacional de España, aquí en la Casa de la Radio, en estos especiales espacio en blanco de verano. Hay una extraña investigación que nos va a dar más datos sobre la vida de Jesús. No os lo perdáis si no lo habéis escuchado, ya veréis. Ya veréis que será revelador. Llegarán noticias y no olvidéis mañana nuestra cita de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con dos nuevas apasionantes horas aquí en el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, nos vayáis. Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las tres, las dos en las Islas Canarias, y después de esta cita con la actualidad, con las noticias, ya estábamos de vuelta, el espacio en blanco vuelve a llenar las ondas de Radio Nacional de España, nos queda todavía una hora, y mañana la segunda edición, que no debéis de perderos. Para este segundo tiempo se hemos preparado un argumento que siempre nos ha llamado la atención. Se trata de un modelo de investigación que lleva a las personas a regresar en el tiempo. Nos ha invitado, ha trabajado con muchas de estas personas, con muchos eh, pacientes, podríamos decir, y ha desarrollado todo el sistema y dice que es posible llegar hasta el tiempo de Jesús. Esta es parte de su alucinante investigación. El José Antonio Campaña, a quien deseamos que se recupere pronto y que regrese aquí al Espacio en Blanco para contarnos más detalles de ese sistema que tiene para viajar. Y con la vida secreta de Jesús, os dejamos. secretas... inacabadas. A veces... la realidad está mucho de lo que se nos ha contado... de lo que se nos ha hecho creer. En ocasiones... como ocurre con la figura que esta noche deseamos analizar... los intereses son tan fuertes que... a veces se alteran ciertos episodios de la vida real. Eso ocurrió, según afirman muchos revisionistas de la historia, con la figura central del cristianismo. Al parecer, la historia de su vida es algo diferente a como nos lo han contado. Esta noche, en compañía de nuestro invitado José Antonio Campaña... Queremos pasar revista a un capítulo fundamental de la historia de nuestro mundo. La vida secreta de Jesús de Nazaret Pared. Solo nos queda saludar a nuestro invitado, José Antonio Campaña. ¿Cómo está usted? Bueno, Miguel, buenas noches. Vaya... Buenas noches a todos los amigos de Espacio Blanco. Vaya la que está liando. ¿Tú solo? tú solo, bueno, tú solo no, pero casi tú solito por ahí con la que has montado, ¿no? No, no, han intervenido más gente, ha intervenido Flavio Josefo y gente así. Claro, casi, claro. <risa> eh, Tú eres publicista, periodista sí. también? Sí, sí, porque escribo escribo artículos. No, pero lo que soy es publicitario. publicitario. publicitario. Eh, estaba metido en los mundos esotéricos más que en la OVN, ¿no? Sí, yo empecé, en no esotérico, sino en investigación. Eh, yo quiero dejar clara una cosa. Es decir, eh, yo me he acercado a la figura de Jesús de Nazaret pues de una forma muy objetiva un investigador y lo sigo haciendo es decir los planteamientos que yo defiendo no son planteamientos conceptuales porque se me había ocurrido ni siquiera documentales es decir yo todo lo que estoy contando las conclusiones que saco son conclusiones de investigador ya conclusiones de investigador ahora de cualquier forma lo que sí ocurre es que lo que bueno la gente sabe lo que está sucediendo son personas que tienen lo que yo creía que eran regresiones espontáneas después resulta que no son regresiones espontáneas Eh, Arantxa Goñi, que tú la conoces muy bien Es la mm. mujer de nuestro querido amigo Enrique Vicente La llama sintonización arquetípica Hombre, la cosa suena un poco ortopédica Pero es muy correcto esto La sintonización arquetípica en realidad no son regresiones Ni reencarnaciones Es algo que todos tenemos, es un archivo genético Espera, mucha gente te conoce porque está en el programa Pero otra mucha, ya tenemos gente nueva que se está uniendo al programa No mm. sabe de qué va, lo vamos a explicar okay. Pero tú a través de un, de un trabajo de investigación Nos ha sacado un poco datos de la vida de Jesús Y además es curioso porque cuando hemos tocado el tema contigo eh, El eco que hemos tenido de la gente Ha sido muy curioso Y no sabes la cantidad de gente que está interesada en el asunto Y qué tipo de gente está interesada en el asunto Es muy, muy, muy curioso este, este sí, ¿Qué, ¿Qué tipo de gente está interesada? Yo no te voy a decir nada ¿Sí? Ya te he dado un dato antes, pero no te lo puedo decir aquí en Antena A mí menores de 25 años que no sepan nada de temas místicos Ya, pero es muy curioso Este es nuestro invitado, ¿por qué? Te metiste en todo ello antes de entrar a hablar de la historia secreta de Jesús Y explicar un poco... Sí. ...ese método que tienes para... ...llegar hasta ese tiempo de Jesús y sacar datos... Bueno, ...vergo casi indirecto. Bueno, como tú sabes... ...como tú sabes, a mí siempre me han interesado los ovnis... ...no me han interesado los fenómenos de reencarnación... ...y ah, no. nada de esto... ...pero conocí una serie de personas... ...que tenían recuerdos espontáneos... ...o flashbacks... ...de personajes evangélicos... ...a mí me extrañó mucho... ...porque no contaban milongas... ...no contaban cosas abstractas... ...sino datos... ...totalmente verificables... ...que verificables no... ...verificables como yendo a la historia... ...yendo a sí, los evangelios... ...sí, por ejemplo... Eh, me contaban que Jesús de Nazaret tenía un tatuaje eh, y eso aparece en pues completamente en el Talmud poco conocido, ¿no? el, el dato pues hasta cierto punto, porque en la Epístola de los gálatas Pablo hace referencia a las marcas del maestro es decir que, que no tan esotérico es decir, eh, después resulta que te pones a investigar y casi todos los datos secretos, entre comillas están en libros que están publicados con la aprobación de la de Universidad Pontificia de Salamanca claro ¿eh? ...no hay que buscar tanto... ...lo que se hace falta es reunir esos datos y articularlos... Yeah. ...tú antes decías... ...o se decía en la presentación del programa... ...que nos han contado mentiras... ...estas mentiras han sido más bien por omisión... Sí. ...y más bien pertenecen a algo típico... ...que es la picaresca... ...no es que se mienta... ...es que se lleva el agua hacia el molino que le interesa a uno... Yeah. ...eso es el punto, ¿sabes? o sea ...no es tampoco una labor de investigación tan... ...tan profunda... ...lo único de falta es relacionar los datos... Lo que pasa que yo todo lo que cuento, ya te digo, es el producto de la experimentación. Yo lo que hago simplemente es levantar las manos, las personas sienten una energía, vengo de ello ahora mismo, varias de las personas que hay aquí precisamente han, han sido testigos de ello, uh -huh. y entran en algo que no es un trance, porque se quedan totalmente conscientes, pero empiezan a tener unos recuerdos y una evidencia de las cuales no pueden sustraerse, se producen totalmente a nivel consciente, pero que son después muy verificables. Y claro, tiene mucha mucho interés que yo esté en distintos sitios de España realizando esta investigación porque la gente de Vigo me confirma lo que me dice la gente de Pamplona. La de Pamplona me confirma lo que dicen aquí. ¿Y no será una conexión telepática entre unos y otros? Y... A mí me hace mucha gracia eso las conexiones telepáticas porque es que eso lo vengo uh, oyéndose, oyendo ¿no? desde el tiempo de los ovnis. <risa> es que la gente dice que se impregna telepáticamente como si se impregnara de un bollo que se les cae. No, esto es... es... Me estoy refiriendo a cosas muy concretas y muy desconocidas. ¿Te parece vamos a tratar de contarlas esta noche? Claro. Queremos contaros eh, parte de la vida de un Cristo tatuado y algunos datos secretos que andan por ahí. Después de esa primera introducción vamos con todo ello. aspectos de la vida de Jesús permanecen aún ocultos y oscuros. Las fuentes originales que relatan su vida no son demasiado claras con respecto a algunos periodos de su existencia. ¿Qué ocurrió entre los 6 y los 30 años? ¿Dónde se desarrolló su vida? ¿Es cierto que tuvo más hermanos? ¿Qué papel jugaba María Magdalena en su vida? Estos son algunos de los muchos interrogantes que plantea la vida de este personaje. Y nuestro invitado, fruto de una curiosa investigación, tiene algunas respuestas. Escuchemos. Escuchemos. Bueno, pues ahí está esa primera introducción. Eh, muy brevemente, para la gente que no sabe, o no conoce el sistema que utilizas para ir a ese tiempo de Jesús, esas, eh, como ha dicho que era...? Sintonizaciones arquetípicas. Sintonizaciones arquetípicas, ¿cómo haces a la gente? Yo vi, tuvimos una experiencia aquí en el programa, que grabamos, pues, bueno. la poner las manos así, lanzas energía, y de repente la gente pues cae... Para parece pues parecer que sí, que lanzas energía. Yo alguna vez siento esa energía, lo único que hago es levantar las manos pero espera eso es porque tú tienes poderes tienes dones induces a la gente ocurre porque tiene, tú estás delante una de las cosas que yo he aprendido es que aquí nadie tiene poderes y no. el que diga que tiene poderes no sabe lo que está diciendo yeah. uno lo máximo que puede ser vamos yo tú todas las personas que nos rodean lo que tiene es capacidad para hacer de antena parabólica mm -hmm. captar ese poder que viene de lo alto y transmitírselo a lo demás que por otro lado no es poder realmente es energía y te digo que es energía por las reacciones somáticas que tiene la gente instantáneamente se les quedan las manos frías y totalmente conscientes empiezan a entrar en una historia yo único que les que hago es guiarles un poco les hago muy pocas preguntas ¿están dormidos no están dormidos? no, no, no, están, ¿Están totalmente conscientes, conscientes. Mm. mucho más conscientes que la realidad yeah. es decir, si suena un teléfono se dan cuenta y dicen, está sonando un teléfono Ajá. lo que pasa es que de pronto sienten que se acelera su corazón ...sienten que les entra una energía... ...que además lo describen muy claramente... ...esto se produce siempre... ...y empiezan a vivir una historia... ...se miran a sí mismos... ...se ven como son... ...describen cómo van vestidos... ...y empiezan a sentir una serie de sensaciones... ...y empiezan a vivir el personaje... ...no, no lo ven desde fuera... ¿eh? ...no es una película que estuvieran viendo con una cámara... ...no, no, ellos son el personaje... ...y según va avanzando la historia... ...ellos van cogiendo las claves del personaje... ...muchas veces no saben a dónde van... ...y a dónde vienen... A mí lo que me sorprendió es que de forma aleatoria, por lo menos un 70, un 80% de la gente tenía una regresión a la época de Cristo. A la época de Cristo, ¿eh? Me sorprendía mucho esto. Mm. Y a las personas que lo tenían también, porque había muchos que eran budistas o agnósticos, y me decían en mi de la experiencia, yo no tenía que estar viendo esto, porque yo soy budista. Yo estoy viendo a Jesucristo y estoy viendo esta, esta situación. Entonces, hombre, magia potagia no hay nada. Yo empecé a investigar, ...y la clave de todo esto... ...se producía en la cruz... Eh, ...voy a contar una cosa muy divertida... ...y es que... ...en la cruz en el tiempo de Jesucristo... ...cuando le, sí, cuando le crucifican... Uh -huh. ...los personajes que hay en el Golgota... ...ven cómo se produce un flash... ...en su pecho... ...y empiezan a emerger unos corpúsculos... ...unas esferas de distintos colores... ...que se sitúan sobre la cruz... empiezan a girar en remolino... ...y como si fueran misiles Patriot... ...misiles inteligentes empiezan a escoger y a perseguir a una de la, a, a determinados blancos humanos que hay entre la muchedumbre se meten dentro de ellos y entonces todas estas personas, que son personas muy cercas al maestro al rabí, se sienten una con él es muy curioso porque se ven incluso dentro de su propio cuerpo se ven en, en un estado de resonancia ¿Sí? yo en un principio no entendía que era esto hasta que me empezaron a explicar pues estoy hablando de 20 o 30 testimonios de gente que no se conocía lo que había ocurrido es que habían sido inseminados con una especie de ADN llamarlo de alguna forma con la esencia con lo que nosotros llamamos espíritu es mal llamado espíritu y esencia son términos sinónimos con la propia esencia de Jesús bueno el resultado es que esta inseminación se ha ido multiplicando genéticamente en el ser humano y parece que ahora después de dos mil años comienza a aparecer un ser un nuevo Adán lo cual no es noticia porque Pablo y Pedro han tenido sus epístolas que ha heredado las capacidades espirituales de Jesús cuando digo esto quiero decir exactamente esto que estoy diciendo es ¿Sí? decir eh, todas estas visualizaciones, todas estas experiencias para mí no son una experiencia para mí son la punta del iceberg de algo que se está produciendo y a mí lo que me lleva a pensar todo esto es que se está produciendo una transformación del ser humano no solamente en un terreno metafísico y espiritual sino en un terreno bien físico y bien tangible te lo digo porque la gente que tiene más fácilmente estas experiencias es gente de la new generation gente menor de 25 años que a lo mejor no tiene ningún interés en los temas místicos, son los mejores, ¿eh? porque claro, no para nada de su propia cosecha y son los que tienen las experiencias más fuertes y de forma más espontánea. Curioso, vamos Supongamos que quieres esas cosas concretas. Okay. si Jesucristo, por ejemplo, tuvo alguna relación especial con San Juan. Y vamos a entrar en cosas Con Juan. Sí, con, con Juan Evangelista. Sí. Yo la información que tengo a través de todas estas experiencias que están muy contrastadas por muchos por muchos testigos que no se conocen entre sí es que Juan ...el pequeño Juan... ...era una especie de alter ego del maestro... ...Juan era muy pequeño... ...Juan tendría unos 15 o 16 años... ...cuando muere Jesús... pero lo que aparece por todos los lados... ...es que bueno, era el hijo del Cebedeo... ...era... El, ...residía en Cafarnaún... ...era hermano de Santiago... ...mal llamado Santiago... ...esta es otra de las cosas... ...Santiago no era Santiago... ...era San Jacob... Uh -huh. ...lo que es que cantaba mucho a judío... ...y hicieron inventar Santiago... ...y a Jacob... ...uno de los hijos del Cebedeo... ...Santiago el Mayor... Y era un niño muy espabilado, muy listo, que estudiaba en la sinagoga y que a Jesús le recordaba el mismo de pequeño. Uh -huh. Entonces es muy curioso porque los pobres, lo no, verdad es que los pobres discípulos nunca entendieron nada. Era una especie de esferao que iban detrás de Jesús y que simplemente se sentían muy bien a su lado, pero no entendían nada. Sin embargo, Juan sí lo entendía todo. No es que lo, no es que lo entendiera, lo sentía. Uh -huh. Lo que él sentía, lo sentía él mismo. Y es muy curioso que en el Evangelio de Juan sea el único escrito en primera persona. Es como si lo escribiera Jesús a través de Juan por otro lado el evangelio de Juan yo muchas veces he pensado ¿qué hace el evangelio de Juan al lado, al lado de los otros evangelios? al lado de los evangelios sin ópticos porque es un evangelio místico y es un evangelio que cuenta hasta la saciedad una cosa que todo el plan de redención y todo el objetivo y la meta de la labor pública o la vida pública de Jesús de Nazaret es la siguiente que el hombre se haga uno con el Padre a través de la esencia del Hijo que es exactamente lo que aparece en esta investigación Ya. él inseminó al hombre con su propia esencia y eso vuelve a poner al hombre en contacto con el padre, porque te diré una cosa esto empezó con como comidas pasadas bueno, esto está cambiando radicalmente en los últimos meses que estoy investigando ahora digamos que aparecen unas cuantas pirámides y unas palmeras de atrezo y la gente lo que ve es el mundo del padre sí, se va para arriba sí, de quizá no, no, a... por, al padre <risas> Espera, vamos, vamos, vamos por partes eh, Datos eh, históricos de la existencia real de Jesucristo y Mucha gente dice que sí. no existió de verdad sí. Que es un invento bueno. Que no hay realmente datos que corroboran sí. su existencia física en aquel tiempo Mira, ni siquiera ya, ni siquiera ya La escuela más escéptica La gente más escéptica es capaz de mantener eso A nivel documental eh, Hay muchas cosas que prueban la existencia de Cristo Quizá lo más interesante de todo es lo que se ha descubierto hace unos años, que es el, el Josefo Eslavo. Diré a, a los amigos, probablemente algunos conocen ya Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío, casi coetáneo de Cristo, nace en el año 37, es decir, cuando él muere, y pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Se llamaba en realidad José Ben Matías. Entonces, este hombre, bueno, recibió una educación principesca... ...propia de la aristocracia judía... ...estuvo coqueteando con las tres grandes escuelas... ...fariseos, saduceos y esenios... ...finalmente se decidió por los fariseos... ...porque los quedaban curro... ...y a los 19 años, pues... ...encontró que tenía trabajo en Sanedrín... ...era muy inteligente, escribía muy bien... ...y poco después estaba defendiendo... ...una causa de unos sacerdotes... ante nerón en Roma... ...era muy brillante... era tan brillante que cuando se produce... La revolución del año 66, el levantamiento del año 66, le hace en general de pues una región de, de Galilea, concretamente de J. Pata. Entonces el propio Flavio Josefo, que era bastante pacifista el hombre, pues tuvo que lidiar con enfrentarse a las tropas de Vespasiano. Lo que pasa que como era tan listo, tan listo, tan listo, perdió la ciudad, pero, pero la verdad es que conquistó Vespasiano él lo hizo muy bien, él se dio cuenta de que Vespasiano iba a entrar en Jerusalén y le dijo, tú eres el Mesías que espera Israel, le dijo a Vespasiano, con esa inteligencia y esa brillante propia de la raza judía. Se le dio a Vespasiano, tanto que le hizo amigo suyo, y como le nombró un emperador además, pues se le llevó a Roma, y le encargó dos trabajos, que son mmm, la guerra de los judíos y las antigüedades judías. Durante mucho tiempo, estos mmm, estas dos obras, que se escriben sobre el año 90, ...aproximadamente... ...no, antes, sobre el año 80... En la, ...en la década de los 80... ...primero en arameo y después en griego... ...han estado en poder de la iglesia... ...de la iglesia católica, quiero decir... ...porque muchas iglesias... Uh -huh. ...entonces siempre se ha dicho... ...que los escritos de Flavio Josefo... ...estaban retocados... ...y es cierto que estaban retocados... ...¿y en esos escritos qué cuentan? ¿La historia, de Jesucristo, se cuenta? ¿O la historia sí, de Jesucristo se cuenta? Sí, pero se cuenta... ...una historia mmm, muy almibarada... ...obviamente retocada entonces los eruditos siempre han dicho que eso no es representativo de nada hasta que de pronto se descubre en, sobre el año 50 creo recordar un manuscrito de Flavio Josefo que no ha estado en poder de la iglesia católica y se encuentra precisamente en una secta judeocristiana heretizante como dice la iglesia que se refugia en, en Mesopotamia y que tiene un escrito de Flavio Josefo precisamente de esa parte de la guerra de los judíos en la cual no ha pasado por la iglesia de Roma va directamente a Rusia es la iglesia ortodoxa que los tiene y se descubre lo que ocurre realmente con Jesús de Nazaret bueno la historia que se cuenta de Jesús de Nazaret y de Juan es mucho más realista se dice claramente que existe se dice claramente quién es Juan el Bautista se habla de un movimiento y de un levantamiento contra Roma hay que tener en cuenta algo mira, para entender lo que ocurre con Jesucristo tampoco se ha mentido tanto lo que pasa es que se ha maquillado la historia Jesús de Nazaret, no existe Jesús de Nazaret, existe Jesús el Necer. Nazaret es un hombre que se pone al pueblo donde él vivió en memoria del personaje. Pero el Necer lo único que significa es el vástago, el heredero. El heredero o el vástago del tronco de Jesús, el hijo de David. Era un príncipe judío. Otra cosa es que él nunca quiso ser rey. Pero la gente que iba detrás de él, las expectativas que creaban, era mesiánica. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de, la, de energía crística. Bueno, esto es como hablar de la energía de Juan Carlos I, rey de España. Es una incoherencia total. Cristo significa simplemente ungido. Ya. Yeah. Era rey. Entonces, la gente que iba alrededor de él realmente le seguía. Primero porque era como era. Pero después porque iban a sacar tajada. Y eso está clarísimo en el Evangelio cuando antes entra en Jerusalén empiezan a preguntar quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda. Realmente ahí lo que se pensaba es que era el Mesías davídico. Algo muy parecido a un faraón un rey sagrado hijo de Dios el Mesías lo que era realmente y lo sigue siendo para los judíos es el intermediario entre Dios y el hombre pero había una serie de intereses políticos y nadie duda a estas alturas de la jugada que el Mesías que Israel esperaba era un Mesías político lo que pasa que el Mesías le salió raro y no quisieron aceptar a ese Mesías aunque gran parte del Sanedrín lo estaba apoyando bueno, el resultado es que lo que se ha encontrado en las obras de Flavio Josefo es muy realista es muy realista Se habla de un Jesús de Nazaret muy parecido al de los Evangelios... ...que se reunía en el Monte de los Olivos con sus seguidores... ...y al cual se le propone, pero no acepta, tomar el poder. Esto es lo más interesante a un nivel documental... Que ha, que ha, de, ...de lo que haya parecido... ...pero después hay toda una serie de cosas. Mira, se ha puesto hasta hace muy poco en tela de juicio... ...la realidad incluso de los Evangelios. Uh -huh. Todos los descubrimientos que se están realizando últimamente... ...bueno, no tan últimamente, pero que se van coordinando últimamente... No llevan a pensar que los evangelios son bastante más realistas... y veraces de lo que se dice. Lo que ocurre es que los evangelios, en realidad... no es que llegara, por ejemplo, un señor que se llamara Mateo... fuera a la sociedad de autores de César y dijera... bueno, mire, soy Mateo, evangelista, y quiero aquí registrar unos evangelios. No, los evangelios, que quedan ahora, los canónicos... son el resultado de todo un trabajo y de todo un proceso de expurgue... que se produce especialmente en el siglo III. Cuando Constantino, y esto es importantísimo, este dato... Convierte el culto al César en el cristianismo. Y utiliza el cristianismo como nueva religión de Estado. Entonces, hasta ese momento el cristianismo había sido pues la religión de orígenes, una religión libre, donde todo el mundo podía pensar. todo El mundo mmm, era muy muy democrático. Todas las cosas porque existían iglesias, es decir, congregaciones en todo el Mediterráneo. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el César necesita un culto totalmente ortodoxo, un culto canonizado, porque realmente tenía que ver mucho con el poder esa es la razón por la que durante los primeros concilios desde Nicea a Constantinopla el segundo de Constantinopla es el propio emperador quien preside los concilios los papas tienen muy poco que decir con esto te quiero decir que lo que ha sucedido es que toda esta información que por otro lado, no es tan esotérica ni tan secreta ni tan oculta ha sido muy manipulada yo leí en ABC un artículo sí, ven, tenemos que hacer una sí, pausa un artículo del padre O'Callaghan que como su nombre indica era catalán catalán hijo irlandeses ...que hizo un descubrimiento magnífico con respecto a los manuscritos de Cunrán... ...ahí se encontraron en la jarra de Cunrán... ...una serie de documentos que probaban que el Evangelio de, de Mateo... ...era muy anterior a lo que se creía... ...era casi una crónica periodística de los tiempos de Cristo... ...bueno pues ahí aparecían en ABC dos páginas completas... ...hablando del descubrimiento de Ocalaján... ...lo que nadie decía es qué narices pintaban... ...unos documentos cristianos en las jarra, enseñas del mar muerto... ...cuando la Iglesia Católica se ha hinchado a decir... Y Cristo no tenía nada que ver con los esenios. Eh, ¿Quieres decir algo más? ¿O te empiezas a hacer preguntas de...? de... A preguntar, a preguntar. Vale. Eh, ¿Alguna de la gente dice si Cristo fue un enviado de otros mundos a otras dimensiones, un ser extraterrestre quizá? Yo estoy un poco harto de eso. Yo no sé si me han sacado eso. Yo no sé si me han sacado eso. Yo lo que único puedo decir es que mi información es una no aparece por ningún lado. Bueno. Creo que es una mistificación grandísima. Y me enfado como ufólogo. Te enfadas con un fórum. Sí. Bueno, en eh, cosas concretas, ¿es verdad que Cristo nació en Navidad o nació en verano? Pues hombre, no se sabe. Lo que sí se sabe es que en Navidad se celebraban unas fiestas romanas que tenían mucho que ver con esto. Entonces, no es que naciera en Navidad. Es que lo que se utilizó fue una fiesta romana para poder, pues como siempre... Adaptar. Adaptar una religión a la otra. Pero Allá. no tiene nada que ver con no. Navidad. Y probablemente, por el Evangelio, es muy probable que naciera o en Pascua o en Tabernáculos. ¿Y esas que fichas son? Lo que pues Tabernáculos es Yom Kippur, es septiembre-octubre. Uh -huh. septiembre, es muy probable porque hay un dato en el Evangelio de Juan que cuando dice y habitó entre nosotros, la auténtica traducción es y, e hizo un Tabernáculo entre nosotros. Entonces parece que es un dato que indica que nació en Tabernáculos. Yeah. Por otro lado, eso coincide con el embarazo de Isabel con respecto a Juan el Bautista, que era seis meses mayor que yo, que... Jesús de Nazaret uh -huh. y parece ser que Juan cuando naces en, en pascua como yo kippur son exactamente seis meses después de la Pascua parece que es en tabernáculo señor ya y su padre era Jesús y perdón José y María era su madre y nació en un sí, quesebre lo, sí. lo que lo que pasa que es que la l, está todo muy muy mezclado nació en Belén en ese lugar que demuestran cuando vas allí a Jerusalén o no tiene nada que ver Eh... Bueno, es muy probable que él naciera en Belén, no, no por lo menos ver. que llevaron a María para que él naciera en Belén se cumpliera la, la profecía. Eso es, eso es casi seguro. Lo que pasa es que María no era el, el tímido cervatillo que se nos han presentado. Realmente es que ni los evangelios hablan de eso. La primera relación, la primera acotación que hay sobre María en el evangelio es en las bodas de Caná. Y las relaciones entre ella y su hijo no eran muy cordiales porque la forma de, de tratar Jesús a María es que hay entre tú y yo mujer. Eso es lo que le dice ¿Mm? sí, esa es la entrada <risa> entonces mmm, yo todos los datos que tengo hablan de un enfrentamiento al principio de su vida pública no sólo entre entre María y su hijo sino entre toda todas pues las fuerzas vivas de Jerusalén de las cuales María sabía mucho porque María era una princesa judía esto está muy bien documentado Talmud habla de su realeza hablan de yoaquín jo que era su padre que era un personaje muy influyente en Jerusalén Y desde luego la forma de comportarse María no tiene nada que ver con lo que nos han contado... ...y que además por otro lado es que no aparece por ninguna del Evangelio, es, es una leyenda posterior. Yeah. Hay que tener en cuenta que la religión judía muy patriarcal, es muy machista. Yeah. Y al hacer una religión cristiana adaptada a los gentiles se necesitaba una figura histórica femenina. Nos preguntan también si el padre de Jesús, San José, era de otro planeta. Pues no sé. No yo creo que, yo creo que no, no puedo contestar a eso. pero la... Yo creo que era de aquí. ¿Y no, no mantuvo relaciones sexuales con María, sino que la alumbró el Espíritu Santo o eso no es cierto? El nacimiento del niño fue muy especial, no solamente el de Jesús, sino el de su madre. Ana era estéril. En todo el plan de redención se actúa sobre mujeres estériles o vírgenes. Y la razón es muy sencilla. Una mujer que es estéril o virgen, lo que alumbra, lo que tiene dentro de su vientre, no es humano. Es la forma de asegurarse. Entonces, es como si para llegar a Jesús hubieran dado dos pasos. Primero se actúa sobre Ana, que es la madre de María, y después actúa sobre María. Ya, curioso. Eh, ¿Tuvo más hermanos? Sí. ¿Jesús? ¿Cuántos? Tuvo dos hermanastros y muchos más hermanos. Pues mira... ¿Qué significa hermanastros? Pues eh, en el protoevangelio de Santiago y en toda otra serie de apócrifos, aparece claramente que José era viudo y que tenía dos hijos mayores cuando se casa con María. Esos hijos son Santiago el menor, Jacob el menor y José. Y después los propios evangelios canónicos, los propios evangelios canónicos hablan de los hermanos de, de Jesús. Se ha especulado mucho de que si eran hermanos, eran primos o eran parientes. A mí personalmente, poco me importa que lo fueran. Pero en el contexto de los evangelios aparecen claramente que son hermanos. Es más, Eusebio de Cesárea, que es uno de los grandes de la iglesia del siglo III, se hace eco... ...de cuáles son los nombres de sus hermanos... ...y habla incluso de Santiago el Menor... ...que es quien le sustituye a Jesús... ...cuando muere al cargo de la iglesia de Jerusalén... ...y dice de algo tan claro... ...del hermano del Señor humanamente hablando... ...casi de claro... ...entonces Santiago y José eran hermanastros del del ...eran de José... ...y después... ...él se llamaba Joshua... ...es decir Josué... El nombre de Jesús realmente era Josué... ...lo que pasa que Jesús... ...Josu era un diminutivo... ...que se utilizaba mucho... ...era como Mike en inglés... ya yeah. Respecto a Michael Y después tuvo varias hermanas Las hermanas fueron Miriam Hijas de, Ma de María Sí, sí Hija de María y de José Y de José Y sí, totalmente por los cauces normales ya. Y fueron Miriam, Raquel Y Judá, o sea, Judas una hermano? Judas? Sí Eso está muy bien documentado ¿Judas? ¿Que era un hermano? Era un hermano, es por lo que le vende Ya porque lo que allí se estaba dirimiendo realmente era la sucesión real. Pata con los sacerdotes. Uh -huh. Judas, Simón, que después es uno de los discípulos, es Simón el Celote. Marta, Sara, ¿Ale? marta Elisheba, Isabel. Y un niño muy pequeñito que prácticamente Mariano creyó que se llamaba David... y que amaba a Isabel a su tía pues la mamá porque prácticamente se crió con ella ya larga familia tenía todo sí. esto era entonces muy típico entre ellos los lo sigue siendo ¿eh? entre los judíos ortodoxos Ajá. y por otro lado lo que se estaba asegurando era el tronco real de Israel ¿eh? ya más cosas porque tenemos un montón de preguntas que hacerte <coughs> ¿es cierto que vivió en un monasterio esenio la sí. primera etapa de su vida? bueno no solamente <coughs> no solamente en un monasterio esenio eh, Jesús de Nazaret de pequeño vivió en Egipto Realmente se formó en un en la Nueva York de entonces, que en Alejandría, donde se producía un sincretismo de toda una serie de cultos. Se han encontrado en determinadas sinagogas de la época, eh, escritos de los rabinos, donde se hacen invocaciones a Horus, Jehová y Helios. ¿Sí? Era, un culto, sí, era un culto totalmente sincrético. El gnosticismo nació allí en ese momento. Todo salió de Egipto, todo salió del mito de Osiris, todo uh -huh. volvió a Egipto. Y todo volvió a Egipto en el momento que Jesús se cría en Egipto. Entonces, no solamente influyeron sobre él los rabinos, los rabinos esenios. Ojo, ¿eh? Para mí cuando me hablan de los judíos, digo, ¿qué tipo de judíos? Ya. Yeah. Porque los esenios eran judíos, pero se habían separado del templo hacía 150 años. Mm -hmm. Es decir, ellos miraban a la gente del templo como auténticos usurpadores. Entonces, se cría entre rabinos esenios, muy gnósticos, porque el esenismo tiene muchas cosas del gnosticismo, pitagóricos, y probablemente por gente caldea también ya yeah. entonces esa es esa es la enseñanza que él recibe cuando el Egipto es mágico yo cuando empecé a investigar todos estos temas me di cuenta que el mito de Osiris el viejo mito de Osiris era lo que explicaba todo lo que explica el mito de Osiris es y pues todos lo sabemos que Seth traiciona a su hermano lo asesina no contento con eso lo esparce en trozos para que no pueda formarse otra vez mm. bueno, eso es exactamente lo que hace Jesús en la cruz esparcirse y cuenta la historia que lo que hace Isis que es la Virgen, la representación de, de María clarísimamente es unir esos trozos cohabitar con Osiris por un momento y tener a Aorus que es el nuevo Adán esto es tan claro, tan claro, tan claro que los egipcios incluso enterraban a sus muertos con una cosa que se llamaban los Osiris de trigo que eran unos ladrillos con una una baja del Dios entonces, sembraban una semilla de trigo y cuando las semillas fructificaban en la tumba decían que el muerto había nacido a la inmortalidad o sea, se había convertido en Osiris había pasado al padre entonces, todas estas ideas de los inicios del cristianismo están recogidas en la vieja religión egipcia lo que ha ocurrido es que a los que, a los que nos hemos creído en la tradición cristiana se nos ha hurtado que nuestra tradición proviene de la tradición hebrea pero es que a los hebreos se les, se les ha engañado también y se les ha ocultado que su religión procede de la religión egipcia Cuando reúne las tres tradiciones Te das cuenta que son absolutamente la misma Ya yeah. Más preguntas si ¿sí te parece sí. eh, ¿Jesús se casó? No como María Matalina no tuvo un lío? No, no. ¿Como cuentan por ahí? No ¿No no tuvo la hijos entonces? Era su esposa ¿Era su esposa? Mm, en el sentido espiritual, sí yeah. Era una parte suya Era su parte complementaria Eso está clarísimo Y la necesitaba Ya yeah. No simplemente era una seguidora ¿Y no tuvo hijos con ella? No ¿No tuvo hijos Jesús tampoco? No Y a mí una vez me lo explicaron por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes que a través de mucha gente aparece él también en estas experiencias. Yo hice esa pregunta y ¿sabes lo que me contestó? Aparece en las experiencias que vosotros sí, realizáis, sí. Sí, sí. ¿sí? sí, y qué contestaron? Pues contestó porque hubiera hecho lo mismo que hizo mi padre con mi madre. ¿Y qué hizo? Pues tenerla, que era un híbrido. Ya. Yeah. Es decir, él lo que tenía que hacer no lo tenía que hacer así. Todo su objetivo era hibridar al hombre para que se creara un hombre de verdad de aquí, un Adán de verdad con sus características la como que era un ser eh, diferente, especial, sí, sí. extraterrestre no extraterrestre, no. No extraterrestre no. pero perteneciendo a otra raza quizá no. y que está hibridando a los seres con humanos otra con otra esencia eh, la misma esencia que tenía el hombre en un principio ya más datos que queremos contar después de esa segunda introducción vamos a toda marcha a tratar de, de, de comprender más este misterio que esta noche estamos tratando pasión en la cruz se abren multitud de interrogantes ¿es cierto que Jesús murió en la cruz? ¿es cierto que viajó y vivió en diferentes países? ¿Egipto? conociendo algunos secretos reservados solo a los altos iniciados viajó hasta la India, como se cuenta. Son algunos misterios más de la vida secreta de Jesús. Tratemos de descubrir algunas respuestas más. Nuestro invitado nos ayuda. Bueno, hay más, hay más interrogantes, un montón de preguntas ¿Realmente murió Jesucristo en la cruz? Sí. ¿Realmente sufrió la pasión como cuenta sí, sí. los evangelios? Sufrió como hombre, sí. sin superpoderes sí, sí. ¿Pero tenía poderes o no? Sí. sí Hacía milagros, eso que nos cuentan, resucitaba muertos como, caminado, todos, como todos los profetas Caminaba por encima del agua Como todos los profetas eh, hacía Sí, como, como todos los profetas bien ¿Eh, ¿Murió en la cruz sí. o no murió en la cruz? Porque hay gente que dice que llegó incluso No murió en la cruz, murió Totalmente, en Cachimira Totalmente, murió más que nadie Porque entregó su espíritu para distribuirlo entre los hombres Ya yeah. Murió mucho Resucitó el tercer día, sí. según cuentan sí. ¿Y a dónde fue? No sé, cuando le veas se lo preguntas <risa> Yo no te lo puedo decir eso eh... Lo que sí creo es que Lo del tercer día O si volverá y cosas por el estilo No tiene mucho sentido hablando del espíritu Es decir, lo que llamamos espíritu No ni más ni menos que otro tipo de esencia a la que Sobre la que no actúa el espacio-tiempo es decir, lo que para nosotros es un 2-3, ahora, después, delante y detrás, no tiene mucho sentido para el espíritu. Uh -huh. Lo que sí hay es como una vuelta recogiendo lo que se sembró. Y lo que se cuenta como el cuerpo místico de Cristo, todas estas cosas, es algo que es muy comprensible a un nivel de genética. Es decir, cuando tú eres inseminado con una determinada información que a ti te transforma, que a ti al mismo tiempo te transforma, ...tú pasas a impregnarte de eso... ...y eres parte de eso... ...entonces instantáneamente empiezas a tener contacto... ...directo con ese tipo de... ...con ese tipo de realidad... ...cosa que por otro lado yo estoy constatando con, continuamente... ...es decir, la, la gente tiene esto... ...la gente tiene esta conexión... ...y es muy frecuente, es muy común... ...vamos, te diré que de la gente que yo trato... ...simplemente un 2% o algo así... ...es incapaz de... ...de, de, de tener esta experiencia... Y es gente, además, que normalmente tiene traumas y bloqueos, mm. ¿sabes? Es decir, que no está bien organizada psíquicamente. Ya. Pero la gente normal la tiene sin ningún problema. Y además, es instantáneo y inmediato. Ya. Más datos de, de la vida de Jesús que no que hayáis descubierto vosotros en esa investigación que, que has hecho. Pues lo más importante, quizá, es el complote senio. Es decir, el, todo esto no sucede porque sí. Todo esto sucede porque hay un plan preparado desde que él nace desde que él nace y nacen una serie de niños ¿eh? porque no hace, no nace solamente él nacen toda una serie de niños especiales uno de ellos es Juan el Bautista entonces lo que se decide es a estos niños criarlos juntos se utiliza como tapadera los esenios es magnífico porque los esenios lo que hacían era adoptar huérfanos y estos niños especiales se les cría entre ellos y a nivel de cultura eran niños realmente súper dotados eran niños muy bien preparados mmm Y eran niños que desde pequeños sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer entonces lo que ocurre es que durante todo este proceso Jesús y Juan se van dando cuenta van entendiendo que lo que la forma que tienen de comprender las escrituras sus maestros no es la correcta ellos piensan que ellos van a hacer una cosa y lo que hacen nosotros es totalmente distinto algo que ellos van captando porque le va enviando el padre directamente ¿qué lo que sucede? pues que llevan el plano adelante pero que lo iban a su aire ...sin que les entiendan sus... ...con la propia gente que les apoya. Hay un momento en el que todos se asustan... ...porque ven que no les controlan. Ellos les utilizaban como palanca para conseguir el poder... ...y se dan cuenta que se les ha ido de las manos. Entonces son sus propios maestros los que les matan. Ya. ¿Sin sí, que era una especie de grupo político... Eh, ...que estaba un poco en contra del de poder que grupo, establecido? Claro, eh... Los esenios eh, tenían sus propias ideas con respecto al templo. Es decir, ellos hacía 150 años que se habían separado del templo. Ellos miraban a los sacerdotes del templo como usurpadores. Entonces, el principal objetivo de los esenios era limpiar el templo. Eso es lo primero que tenía que hacer el Mesías. Por eso hay determinados episodios de la vida de Cristo que, no, que los cristianos no entienden bien, porque, porque desconocen eso. Cuando él entra al templo y tiene el follón con los mercaderes, lo que está haciendo realmente es limpiar el templo cumplir en, en él mismo las profecías del Mesías. ¿Cómo era físicamente Jesucristo desde el punto de vista de esas experiencias que vosotros habéis hecho... ...y del, desde el punto de vista de la visión, visiones, contactos pues, que habéis tenido con él? Pues a mí lo que me cuenta todo el mundo es que era un tío que quitaba el lipo ...es decir, muy alto, a la época o quizá un metro noventa, muy bien proporcionado... ...volvía a locar las mujeres, iban muchas mujeres siempre detrás de él... Uh -huh. ...y sobre todo era muy humano y muy simpático... ...es decir, yo tengo muchas experiencias contadas por gente muy distinta demuestra un sentido del humor magnífico... ...y además sobre todo muy humano... ...es decir, lo que no correspondía era... ...pensar que un personaje tan trascendente... ...o tan importante era tan humano... ...le importaba mucho más la gente, las pequeñas cosas... ...la grandeza de las pequeñas cosas... ...que las grandes trascendencias que le preocupaban a los rabinos... Yeah. ...eso es lo que no entendían de él... ¿Lleva tatuajes como dijiste en otro programa... ...y que sí, ha sí, hace sí. un momento? Sí, él tenía un tatuaje que le hacen los sacerdotes egipcios... ...y que lo que representa es el loto... ...si recuerdas tú que mucho Egipto... ...en las columnas lotiformes... Uh -huh. Tienen una forma como flor de lis, es la flor de lis, porque son los sépalos, muy separados, y después uh -huh. el capullo y e ni Es el tres en uno que lo llamo yo. Uh -huh. Parecido una flor de lis. Entonces, eso era el símbolo de la resurrección para los egipcios, porque ya sabes que el loto lo, lo, lo asociaban siempre a la resurrección. Uh -huh. El loto se cierra por las noches y se abre por las mañanas, uh -huh. con el sol, con Ra. Entonces, es lo que iba a ver el loto en el pecho, y eso le, le acreditaba como hijo de Atón. De Atón. Sí. ¿Esto fue es en la India? igual es a la India? la India? Pues no lo sé, no, no, yo creo que sí, pero bueno, es una suposición, eso no ha aparecido por ningún lado. De todas formas hay que entender que en Alejandría, en aquel momento coincidían toda una serie de cultos. Hay toda una historia de Faber-Kaiser que todos conocemos, de Cachemira y sí, tal. Sí, bueno, no es necesario que él fuera a la India para tener las mismas ideas que de, de, del hinduismo o de Buda. Yo he leído hace poco, y precisamente he leído esta tarde, una serie de textos de, de Alan Watts, Digamos, es de lo menos proclive al cristianismo es uno de los grandes budistas ingleses íntimo amigo de Krishnamurti y cosas por el estilo uh -huh. bueno pues habla de Cristo y habla del hinduismo y efectivamente dentro del hinduismo están los mismos conceptos que el cristianismo a nivel de que es necesario que la divinidad se rompa en trozos se digregue por el mundo se vuelva a unir es la misma historia y cuando conoces en profundidad la historia de Siddhartha pues es exactamente la historia de Cristo es un príncipe de sangre real no están interesados en lo que le están ofreciendo, que dice que no a sus propios maestros, y que cuando estudia la historia resulta que tiene por doce discípulos, anda sobre las aguas, tiene uh -huh. una tentación, y cuando le preguntan que si va a ir al templo dice que bueno, que va, pero que no es muy necesario. Es más curioso que tanto Akenatón, como Buda, como Jesús, sean tres príncipes de sangre real que hacen lo mismo. Ya. Yeah. Eh, han pasado casi 20 siglos, casi 2.000 años desde la presencia de ese personaje aquí ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se está redescubriendo? ¿Tú estás reinterpretando todo eso? ¿Por toca? ¿Metiendo todas las piezas en el puzzle? Pues, pues, pues, pues todo tiene por qué, y esto los rabinos lo saben muy bien Ellos a las fiestas del Señor le llaman cuando actúa el Señor Bueno, pues toca eh, Juan llama a Jesús el Cordero tú eres el cordero que viene a quitar el pecado del mundo el primer cordero es Isaac Isaac el sacrificio de Isaac se produce en 1948 años y estoy dando datos de los rabinos ¿eh, no 1948 años antes de Cristo uh -huh. 1948 años después del nacimiento de Cristo se produce el establecimiento del Estado de Israel entonces sí Para crear el Mesías se necesita 1948 años, para crear a nuevo Adán muy probable que se necesiten también 1948 años. Si te das cuenta, en 1948 se descubren los manuscritos del mal muerto. Empiezan a aparecer los platillos volantes y se descubren los textos de Nahamadi. Y para colmo de males nazco yo, lo cual es terrible. ¿Te crees eh, la reencarnación de alguien quizá o...? Estoy intentando ser la propia reencarnación de José Antonio Campaña. Estoy en ello. ya Eh, ¿no te parece curioso que después de todo este asunto después de todo esa historia que nos has contado de repente llegue la iglesia, una determinada iglesia se apropie de todo eso y vemos dos mil años de guerras santas, de machaques bueno, no, no, no, de confrontaciones de muertos para mí sinceramente la iglesia católica con... o cristiana cristiana los errores que ha cometido no son distintos de los que cometieron los rabinos judíos y los que cometieron los sacerdotes de Amon Ra fueron exactamente los mismos es decir, los conocimientos son los mismos el mensaje es el mismo ¿a qué Natón realmente le quitan de en medio? pues le ocurre decir algo tan revolucionario como que todo el mundo lo tiene y se enfrenta con los sacerdotes de Amonra de la misma forma que Jesús de Nazaret dice todo el mundo lo tiene y se enfrenta con los sacerdotes del templo es decir, la historia se vuelve a repetir desgraciadamente una y otra vez, una y otra vez una y otra vez el mayor problema es que parece que no hemos aprendido nada y que siempre tropezamos en la misma piedra todo esto da poder es una palanca de poder muy fuerte maneja incluso a la gente que maneja las armas todo esto es poder, es fuerza cuando el hombre se ensoberbece cree que el poder lo tiene él y confunde una parabólica, que es lo que es un medium o algo así con que es el centro de misiones todo empieza a fallar uh -huh. y esto lo estamos viendo incluso en la nueva era yo realmente estoy yo no vengo de este del mundo de la espiritualidad yo vengo del mundo de la investigación pero me está sorprendiendo lo que estoy encontrando en la nueva era estoy encontrando ya los mismos tics de las viejas religiones las jerarquías, los egos los papas y las papisas esto hay que evitarlo porque realmente el conocimiento está ahí, es siempre lo mismo si está descubierto, si nadie descubre nada nuevo es muy fácil y esto yo quiero dejarlo muy claro y esto sí es un pensamiento mío yo conozco mucha gente que dice yo me pongo a disposición del padre eso lo dice mucha gente hombre para chasco hasta las cucarachas se ponen a disposición del padre lo que es muy difícil es ponerse a disposición de tu hermano viendo que Dios está en él cuando la gente empieza a darse cuenta de eso empieza a ponerse a disposición de Dios en el que tiene al lado y le quiera tal como es porque el amor es eso aceptar a la gente tal como es si no son negocios pues no haremos nada en el fondo todas estas cosas tan esotéricas y tan interesantes acaban ahí Y que y hay que tener en cuenta que todas estas cosas sirven o deben servir para transformar al mundo No simplemente para alimentar los egos de unos cuantos Cuando la gente empieza a entender eso iremos bien eh, Jesucristo prometió volver, ¿está a punto de volver? Oh, no sé si prometió volver, eso he oído yo al menos, al menos Yo creo me que me más contado. bien somos nosotros los que tenemos que ir ¿Él no va a venir? Es que no necesita, él está allá es decir, yo lo que estoy constatando es que está dentro de todos nosotros no tiene que volver Somos físicamente nosotros. no va a volver no, físicamente no aunque también te digo una cosa es decir, las capacidades de estos seres tienen que ver muy poco con las nuestras es decir, no es que llamen a la puerta y aparezca es que es otra cosa ya yo, mi conclusión tiene más que ver con la energía transformada y eso está claro incluso en el síndrome de, por de Turín Allí ocurrió algo muy extraño. Yo creo que realmente lo que hizo fue transformarse en otra cosa. ¿En otra cosa? Transmutarse en otra cosa. ¿En qué? Bueno, pues no lo sé. Esa es energía, porque lo que está claro es que, es que hay una quemazón en todo el síndrome. Además es muy extraña, porque resiste pruebas de fuegos, de agua, de todo. Hubo una irradiación de energía. Yo creo que él se transformó en lo que el hombre debe transformarse. Él lo deja muy claro. Bueno, lo deja muy claro. Pablo lo deja muy claro. Pablo dice que es el primero. Y él dice... Seguidme porque haréis cosas más grandes que yo puesto que yo voy al Padre. Es decir, aquí todo un mensaje evolutivo. Lo que él hizo no simplemente lo hizo para el mismo, lo hizo como indicación para el hombre. Hay un mira, hay un episodio que la gente que viene al cristianismo no le da mucha importancia, es la transfiguración, y es básico. Uh -huh. La transfiguración es donde él llega a la culminación del plan de redención. Y además Deja claro el aspecto evolutivo de todo esto Porque reúne a Moisés y a Elías Que son los que van antes que él Y después se reúnen los tres discípulos de confianza Los que más entendían Que era Juan o Pedro de Santiago Y delante de ellos se transforma en luz Como diciéndole Esto es lo que vosotros tenéis que hacer Yo creo que todo esto a lo que lleva es una transformación de Esa sería lo que... la conclusión que tú has sacado sí, sí, sí, sí y Incluso una transformación No metafísica, eh, sino física ¿Física? Sí, sí Y estamos viviendo ese proceso Estamos empezando a vivirlo Yo creo que estas experiencias son la punta del iceberg es el principio de esa transformación. ¿Por qué te ha tocado a ti esto? Porque lo iba haciendo mucho tiempo y esto lo vengo haciendo con los ovnis hace mucho. Ya. Yeah. Yo he investigado mucho este nivel. Yo creo que hay que investigar más y hablar menos. Ya. Yeah. decir, es muy fácil hablar, es muy fácil editar, es muy fácil escribir y es muy fácil ver Y hombre, investigar es lo más interesante... Y como no investigamos, pues estamos diciendo auténtica chorrada con respecto a estos temas. Pero sí. cuando se empieza a investigar, siguen a conclusiones muy tangibles y muy sólidas, muy sólidas. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. A ti siempre, Te muchas Espero gracias. verte pronto y probar esas excelentes croquetas que me dicen que hace tu mujer. <risa> cuando tú quieras, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Un privilegio. para ti. Dos citas cada semana de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos, Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Terminamos, eh, ojalá os haya gustado el programa y ojalá que sigáis disfrutando del verano, el mejor tiempo para dejarse llevar y volar por la radio. La imaginación es nuestro mayor poder y lo estamos olvidando y dicen que la radio es el mejor medio para desarrollarlo, por eso estamos aquí. Buenas de las vacaciones, o del trabajo y sobre todo de este verano español. Y los saludos para todos los que nos escucháis también desde fuera de España de esa gente cada día más que os habéis sumado a esta aventura gracias por estar ahí mañana regresamos con nuevos temas será aquí en Radio Nacional de España no os confundáis os esperamos para seguir soñando ya sabéis que crees poder algo que seguiremos desarrollando en la nueva temporada del espacio en blanco y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música cuidaros nos vemos mañana